Se dice que es posible que se trate de, de un resto de alguna cápsula espacial y tal, pero a mí lo que me asombra muchísimo es que pueden hacer afirmaciones de esta naturaleza cuando el objeto en este momento se encuentra nada menos que a 1920 millones de kilómetros de la Tierra 1920 millones de kilómetros de la Tierra Sí, eh, bueno, tampoco te asustes mucho de esta cifra eh, en el espacio las velocidades pueden ser de vendas y pueden llegar, eh, en fin eh, eso no es, no es obstáculo para que efectivamente se vaya acercando Y tengamos aquí, según anuncian, creo que, no sé, hacia mediados del mes que viene o cosas así, puede estar cerca de aquí ya. En el mes de diciembre. Eso decía esta misma semana un diario, bueno, serio, ¿no? Curiosamente también hace mucho tiempo en televisión daban la noticia así, como que no quiere la cosa, de que yo no, no recuerdo el grupo era, están preparando también un plan con misiles, incluso misiles atómicos, para desviar los posibles objetos que se acercan a la Tierra que entrellen un riesgo para el planeta. Bueno, este es un proyecto que efectivamente existe, y no tanto para desviarlos como para destruirlos. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, es una posibilidad, no sé hasta qué punto es técnicamente posible, supongo que, que, que sí, cuando lo han anunciado, Y bueno, está ahí, es decir, es posible que en caso de que efectivamente se acercase un, un cuerpo peligroso al planeta, pues sea quizá nuestra última posibilidad de salvación. Lo curioso parece es que parece que nos están como preparando, diciendo, bueno, pues ahora lanzamos una pequeña cosita diciendo que llega un objeto que todavía no sabemos cómo es, algunos han datos de que es inmensamente grande, después nos cuentan que hay un plan para protegernos porque hay misiles que pueden abandonarlo, ¿a qué estarán jugando? Bueno, no sabemos a qué, a qué están jugando, si es que juegan algo. Lo que sí te puedo afirmar asegurar es que la NASA oculta ciertos datos eh, muy concretos, eh, no solamente de, de este tema, sino de algunos otros, por ejemplo, de ciertas cosas que se vieron en la Luna y cosas así. ¿no? O sea, no nos llega absolutamente toda la información que, que reciben ellas. Este es nuestro invitado, uno de nuestros invitados, José León Cano Tenemos también a Rafael Casares Dentro de un momento hablaremos con todos ellos Porque vamos a hacer una mínima pausa Dentro de un momento hablaremos de todo ese tema Y ya tenemos a nuestros dos primeros invitados Carlos Rollo, buenas noches, Hola, buenas noches. Fernando Pujar, buenas noches Y llegamos un poco tarde ¿Habes? Como que no seáis sé, madristas es en otra casa Vala. Y habéis tardado en llegar Con ellos vamos a hacer ese pequeño espacio que tenemos más o menos dos veces al mes Atentos, hay cinco premios esta noche Esta es la primera introducción que tenemos Y no se lo pierdan, después hablaremos de ese posible peligro que se cierra sobre nosotros porque queríamos conectar con Valparaíso con Chile, teníamos una conexión vía satélite que no hemos logrado conseguir y volvemos a presentar a saludar a nuestro primer invitado que tenemos aquí en el estudio José León Cano, redactor jefe de la revista Año Cero Buenas noches otra vez. Bueno, nos ha metido un poco de miedo en el cuerpo, vamos a ver cómo salimos del asunto a lo largo de, de esta hora del programa. Tenemos también otro invitado, Rafael Cazares y creo que está en Granada. Buenas noches, don Rafael Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien Me alegro que estés ahí con nosotros también para darnos datos y darnos algunas ideas acerca de ese planeta purificador que algunos dicen que se cerca. Eh, si os parece, para entrar en esa en este increíble tema, vamos con una primera introducción de hemos preparados parece? Ahí vamos con ella. Es la primera llave que abre la puerta de este tema del programa El Ercóbulus, el planeta purificador. Solo Sor, el profeta ciego, creía firmemente que la noche vendría a destruir la perpetua luz de nuestro planeta. Nosotros rechazábamos las profecías de la oscuridad. Habíamos visto nubes y caminado entre las sombras, pero nunca habíamos vivido sin soles. Aton, el astrónomo y amo de nuestra ciudad, creía que los soles eran eternos en sus órbitas. El nuestro es un planeta de luz, decía con orgullo. Sin embargo, había señales de turbulencias. En la ciudad, las predicciones de Sol estaban cambiando las vidas de la gente. Aton mismo estaba obsesionado con una misteriosa mujer que surgió del desierto para introducirse en su vida. Este perdió todo interés por su trabajo con el telescopio. Descuitó a sus amigos y todos sus deberes. Hizo enloquecer a Sol, su propio ayudante que no comulgaba con todo aquello. No, no, no. Dicen que en estos momentos nuestra civilización camina entre las sombras y en esas tinieblas algunos detectan signos de turbulencias Guerras rumores de destrucciones terremotos maremotos y más todo eso se profetiza Música De antiguo se anunciaba ya una turbulencia nueva el planeta purificador el hercóbulus un cuerpo celeste que podría chocar con la tierra su impacto podría provocar el fin de nuestra vida esa es la información que se recogía Veamos qué opinan nuestros invitados de la noche. Ahí está esa introducción. Y al principio del programa desbozábamos un poco el tema diciendo que es sospechoso cuanto menos que de repente vengan anunciando, ya lo hacían las profecías, que es lo que vamos a hablar al principio, de repente la prensa anunció que se acercaba un gran cuerpo celeste, que era no sé cuántas veces mayor que el Sol, el, solamente la cola de ese, de ese asteroide, de ese cometa que llegaba. De repente unos días después dicen que hay un plan en terrestre para bombardear ...destruir o apartar de la órbita terrestre objetos... ...no sé qué, algo debe de estar pasando, ¿verdad José León Cano? Bueno, yo no, no lo afirmaría tan pasativamente... Mm, ...pueden darse sincronicidades... Eh, ...estamos en la época del de, fin del milenio... ...entonces, eh, bueno, pues eh, nuestra cultura... ...tiene tiene esa especie, no sé si llamarlo rémora o, o, o singularidad de que cuando se acaba un mil años, eh, bueno, pues eh, parece que va a llegar el anticristo, o que se va a hundir el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, hace mil años hubo una gran conmoción en, en Europa, en la Edad Media, la gente creía que el mundo efectivamente se iba a acabar, en fin, eh, hubo toda clase de, de desmanes, etcétera, la gente estaba completamente histérica, y al final no no ocurrió absolutamente nada. Nada grave o así, porque hubo una peste que se llevó al, a la tercera parte de la humanidad. Eh, lo sí, lo que ocurre es que las pestes en Europa desgraciadamente han sido periódicas hasta hace, hasta el siglo 17 o por ahí. Es decir, yo, yo creo que lo que sí está muy claro también además es que esto coincide con una crisis de, de valores de nuestra civilización y bueno, pues hay una, un sentimiento generalizado de que el mundo está cambiando está cambiando a, a pasos muy agigantados y no sabemos muy bien lo que, lo que se, nos, se nos echa encima que puede ser nunca, muy grave, ¿no? Nunca mejor dicho, porque se nos viene <risa> encima. Vamos a ver con la opinión de Rafael y Rafael, Hola, tú has hecho una investigación, al parecer, hablando o viendo eh, las profecías que eran relativas a ese astro que, que se nos viene encima, ¿no? Sí, efectivamente. Hay mucha y muy dispersa a lo largo pues, de toda la cultura, civilización y continentes, sin ninguna conexión entre sí, aparentemente, a lo largo de los milenios. Rafael, perdón, ¿tienes un aparato de radio cerca? No. Tenemos programas con esa línea también antes. Cuando estábamos preparando el programa con, con Rafael, había una extraña perturbación. ¿No será que no nos dejaron hablar de ese tema, Rafael? <risa> Eso decíamos antes, a micrófono cerrado. Espero que no. No sé, ya veremos. Espero que no. Vamos a ver si podemos hablar contigo tranquilamente. ¿En qué en qué tradiciones, en qué profecías se refleja si astro que llega de los cielos? Bueno, hay muchas. Podemos empezar, por ejemplo, por la Babilónica, ¿no? En donde hablaban de un planeta errante, ¿no? Hablar de planeta errante Es un poco redundante Porque planeta significa vagabundear O astro que vagabundea ¿no? Este astro intruso Viene reflejado en un poema mesopotámico El de Numa Elish En donde cuenta como Había los siete planetas principales En el sistema solar antiguamente Y entre ellos estaba Tiamat Que era la madre de toda la vida Entonces Apareció un astro intruso ...en Nibiru... ...y que, que luego también se llamó Marduk... ...no el Marduk actual que sería Júpiter... ...se notó Marduk... ...colisionó contra Tiamat... ...y la partió en dos... ...una mitad... ...pues constituyó hoy lo que serían... La, ...los asteroides ...el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter... ...y la otra parte sería la... ...en la conjunción Tierra-Luna... Mm. ...una vez que se destruyó Tiamat... ...pues Marduk siguió sin daño alguno... Eh, ...pero se enganchó digamos... ...a nuestra eh, órbita... Eh, ...siguiendo una órbita errática, excéntrica, pero pero periódica, ¿no? Uh -huh. Entonces, según cada tradición, aparece cada determinado número de años. Uno habla 6.000 y otros 42.000, o sea, que hay para dar y regalar. Ya, es decir, que este fenómeno de que vengan astros y choquen con la Tierra... ...o pasen cerca y provoquen catasurfes, como hemos dicho antes, no es nuevo, ¿verdad, Rafael? Parece bastante eh, antiguo. Uh -huh. También tenemos alguna otra traducción mucho más cercana a nosotros, de la época... ...pues griega, la que hablaban de un satélite oscuro... ...el orbe perdido que lo llamaban... Mm. ...entonces... ...según se decía en cuando... ...en su afelio, o sea su máximo alejamiento del sol... ...coincidía con las edades de oro y plata... ...de, de la humanidad... ...esas edades de oro y plata pues sería la de máximo esplendor... ...en filosofía, en bondad, en, digamos en espiritualidad... Mm -hmm. ...y en el perihelio, el máximo acercamiento al sol... ...pues sería todo lo contrario... Sería el máximo acercamiento hacia la materia, hacia lo que nosotros podemos considerar como negativo. Mm. ¿Y en qué otras tradiciones, aparte de esas que nos has contado, bueno, siguen...? Hay muchas y muy bonitas. <coughs> Tenemos esta la de los indios Hopi, estos famosos indios Hopi sabio Esa es así, increíble, esa profecía, ¿verdad? Mm. Dicen, voy a leer textualmente, mm. harán una pequeña bola que caerá sobre la tierra, y esta será destruida, y una lluvia de cenizas encendidas caerá desde los cielos. Esta creencia está suministrada eh, por una piedra sagrada en eh, que ellas tienen... Eh, ...donde están escritos los designios que va a sufrir la tribu a lo largo de, de su historia... ...y el mundo también. Uh -huh. También tenemos... Perdón, los indios Hopis esperan ese, esa profecía, el cumplimiento de esa profecía para dentro de poco, no? Sí, los, los pocos indios Hopis que quieren la esperan para dentro de poco. También debe que cuando el cielo se, se llenara de telaraña y de... son los cables de teléfonos de electricidad pues el fin del mundo estaría cerca. Uh -huh. Pero bueno, la tra la tradiciones, o las tradiciones quizás más eh, ricas, el en, en aspecto más cercano a nosotros, podrían ser eh, desde la, la musulmana, donde el Corán dice Noches y días de tinieblas ciegas serán como la tinta negra, el aire será irrespirable y las luces no lucirán que A mí me gustaría hacer ahí una pausa. ¿No será eso algo que está reflejando lo que ha ocurrido en Kuwait? cuando han dicho que la prensa también y la televisión de la noticia de que había tres días en Kuwait Capital, llevaban tres días sin ver el sol, era la noche perpetua, a raíz de esos pozos de petróleo que estaban vomitando <coughs> perdón todavía fuego y humo y habían cubierto absolutamente todo el territorio, con lo cual había gases extraños, no había luz de, de día porque estaba cubierto el sol. No sé, ¿se habrá cumplido esa profecía también? Más que probable porque... El Apocalipsis se habla de que una cuarta parte de, del cielo, una cuarta parte de, de los mares se verían contaminados y que se cubría todo de humo y de oscuridad es posible, es posible que se en varias tradiciones y que como nosotros no tenemos dominio de cuál es la correcta o la incorrecta pues estemos confundiendo términos es decir que desde tu punto de vista Rafael quizás se estén cumpliendo estos avisos para mí es posible, es posible, ¿por qué no? La Biblia es mucho más clara, por ejemplo Espera, de decir la Biblia, hacemos una misma pausa para disolver ese, esa primera noticia De acuerdo La prensa ya lo decía, tres días de, de oscuridad que se habían vivido en Kuwait y estaba ya profetizado Tú no sé cómo lo ves, León. José León, te vamos a dejar ahí Luego hablamos contigo otra Rafael, eh, la Biblia lo decía muy, Mucho más claramente decía, ¿verdad? Sí. Cuéntanos Voy a leer también actualmente Unos párrafos que he sacado Que dice algo así Y se oscurecerá el sol y la luna Y esta no dará su luz Y las estrellas caerán del cielo Habrá señales en el sol, en la luna Y en las estrellas, y perturbación de las naciones Aterradas por los bramidos del mar Y la agitación de las olas ...de lo que viene sobre la tierra... ...pues los poderes celestes se conmoverán... ...cuando abrió el séptimo sello... ...oí un gran terremoto y el sol se volvió negro... ...y la luna se tornó de sangre... ...y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra... ...y el cielo se enrolló como un libro, libro que se enrolla... ...y todos los que eh, hubiese sobre la isla... ...se movieron de sus lugares... ...y cayó del cielo un astro grande... ...ardiendo en la tercera parte de los ríos... ...el nombre de ese astro es Sagenjo... ...y muchos hombres, mujeres murieron por las aguas amargas y fue herida la, la tercera parte de la luna y las estrellas de suerte que se oscuració la tercera parte de las mismas en esto podemos volver a coincidir con el Corán en la supuesta oscuridad Uh -huh. zona de, de tinieblas que puede haber y además Ajenjo parece ser que es la traducción de Chernóbil esa central nuclear que en la Unión Soviética ex Unión Soviética causó esa gran cantidad de, de daños de personas muertas y de problemas, ¿no? sí, eso es lo que dice Enrique Vicente pero también es cierto que aquí habla bastante claramente en el Apocalipsis de que el nombre de ese astro es Ajenjo se lo identifica como un astro quizás sea una coincidencia lo de Chernóbil o quizás no el caso es que eh, habla bastante claro, dice... ...y cayó del cielo un astro grande ardiendo en la tercera parte de los ríos. Uh -huh. O sea, habla m, por varias veces de un astro, un astro frío. Uh -huh. Esta noche no queremos meter miedo a nuestros oyentes... ...sin embargo sí queremos dar algún aspecto de la información que quizá no es común. ¿Hay más datos todavía, Rafael, más profecías? Bueno, no sólo las religiones, que se ve en el aspecto exotérico de todas las civilizaciones lo vienen comentando en realidad quien más incidencia es en eso suelen ser pues eh, la escuela esotérica o de misterio ¿no? mm. y multitud de ellas lo están nombrando a este astro desde hace ya mucho tiempo no desde que se ha conocido esa historia del planeta que se acerca que, que yo la tengo aquí en un recorte del ABC del año 1986 de bien porque no fotocopia pero de 1980 y tanto ¿no? o sea que esto ya se va conociendo desde hace mucho tiempo y nos lo viene advirtiendo pues un montón de digamos profetas o maestros de ciertas sectas o, o escuelas esotéricas como queramos denominarlas Eh, de todas formas, hemos montado este programa porque ha sido curioso. De repente, como hablábamos antes con José León Cano, algunos periódicos prestigiosos han dicho, me gustaría que volvieras a tomar el, el, el recorte de prensa, porque sí. yo quería preguntaros para cuándo se piensa que se acerca este este asteroide, este objeto, etcétera Vamos a ver, según esa información que daba el país, concretamente, ¿no, José León Cano? Sí. Bueno, eh, lo que dice exactamente, un momentito, es que... Bueno, dice que el embático objeto no supone ningún peligro para la Tierra, puesto que su máxima aproximación será de 464.000 kilómetros el próximo 5 de diciembre. ¿Dentro de dos días? Sí, claro. Pero ese a parece que no es el del gran objeto que se está hablando, un objeto que se acerca... No, es un objeto misterioso que realmente, como te decía antes, la información es un poco contradictoria, porque no sé cómo se, se atreven a afirmar que puede ser... Eh, Eh, ...un trozo de chatarra espacial de lo que mandamos nosotros al espacio... ...cuando afirma a continuación que, que se encuentra a, a 1920 millones de kilómetros de la Tierra... ...o sea, realmente no sabemos qué, qué puede ser. Uh -huh. Curiosamente también teníamos preparado una, una conexión con Valparaíso... ...y allí un alguien que se dedica un poco a la astronomía en plan Jovey... ...Carlos Muñoz Ferrara, eh, fue un poco el primero que dio... entre ...bueno, entre los primeros que dio la voz del alarma ...él decía que este cuerpo viene vertical a la elíptica de la Tierra... ...debe ser localizado, daba los datos concretos... ...buscando en el cielo cerca del polo norte... ...donde está la Osa Mayor... ...en 15 horas y 15 minutos de ascensión recta... ...y 63,3 grados de declinación norte... ...la localización óptica e instrumental... ...tiene que producirse lo más tardar... ...a mediados de junio de 1994... ...todavía no se podía, él no lo pudo ver... ...parece que lo han visto ya otros científicos... ...lo han detectado... ...para luego ser visible a simple vista... ...y pasará cerca de la Tierra a una velocidad máxima... ...de 66 kilómetros por segundo... ...el 11 de agosto de 1999... ...esta es la fecha que daba... Carlos Muñoz Ferrara. ¿Tú qué opinas, Rafael? Pásame, es una de las fechas que ha dado, que ha dado más y también se han incumplido. Como casi todas las demás profecías, el astro debería haber pasado hace un tiempo y no ha pasado, ¿no? Uh -huh. eh, curiosamente, la, el recorte de prensa que decía que tenía antes del país, uh -huh. no lo mencionaba el 2 del 1 de 1984, y decía que estaba a 90.000 millones de kilómetros de la Tierra. Uh -huh. Y hablaba de un astro frío que había sido descubierto por el... el Y satélite IRAS, que es de infrarrojo, y que se acercaba hacia la Tierra. Que era tan frío que era muy difícil de detectar, eso era prácticamente invisible. O sea que, periódicamente, nos van insertando esta noticia, que no es nueva, ni mucho menos, para la que nos dedicamos a investigar este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero que no sé por qué razón la van metiendo como pequeñas cuñitas, para hacerse un poco la idea, ¿no? Quizás a lo mejor es que nos están tratando de preparar para esa catástrofe porque tú parece ser que decías que se nos está ocultando también decía José León Cano estaba diciendo que se está ocultando mucha información ¿no? bueno, no sé si mucha, pero por lo menos alguna información sí que se oculta ¿eh? bueno, yo puedo dar un dato sí. hace unos días se, re se reunieron en Granada un, un, digamos en un simposium los, los simólogos españoles y entre una de las determinaciones que tuvieron y que mantuvieron aquí fue la siguiente ...que las predicciones que yo hicieran mediante su instrumento... ...no fuesen dadas a la opinión pública... ...hasta que hubieran sucedido eh, estos temblores... ...para no alarmar inútilmente a la población. Ya, es decir que aunque se sepa que la Tierra va a temblar... ...no se dice nada hasta después, Hombre, claro, está muy que, bien. Es, bueno, eso ya lo dijo Sistopá. Sí. Dijo que eh, había pasado un asteroide a 150.000 millones de kilómetros de la Tierra... Uh -huh. ...que eso es prácticamente la mitad entre la distancia de la Tierra y la Luna... Uh -huh que solo se dijo una vez ya había pasado, pero que el peligro era tal que si no hubiésemos adelantado unas cuatro horas en nuestro vuelo de nuestra nave cósmica, hubiera impactado contra nosotros. Ya, creo que José León Cano tiene ese dato concreto, ¿no? Sí, eh, puedo decir que esto ha ocurrido exactamente este año, que ha sido el récord de, de proximidad de, de un cuerpo extraño a nuestro planeta. ¿1991? Eh, sí, en 1991, exactamente el 17 de, de enero, Eh, pasó a menos de 170.000 kilómetros Y bueno, se trataba de un cuerpo de, de 9 metros de diámetro Pero, mm, o sea, no creamos que porque tenga 9 metros eh, es, eh, no deja de ser peligroso Porque en, en razón de la energía de, de caída de, de este cuerpo mm, Pues eh, un cuerpo de, de simplemente 9 metros de diámetro sería capaz de destruir toda una ciudad ¿eh? uh -huh. Rafael ¿Qué otros datos puede que se nos estén ocultando? Ya has dicho ese dato de increíble de que los científicos que se dedican a estudiar los movimientos terrestres dicen no vamos a decir nada hasta que ocurra. porque que, pues, muchísimo. Ya no, nos meteríamos en una dura que no sé si la gente estará dispuesta a aceptar nuestros queridos tele... Perdón, es que como soy de televisión... <risa> nuestros oyentes. ¿Hasta qué punto puedan resistir este tipo de cosas? Son aparentemente muy satisfaccionalistas, pero es lo que existe, ¿no? Ajá. Uh -huh. La verdad es que los gobiernos, como todos sabemos y escuchan este programa, nos ocultan muchísimos datos. Desde el experimento de Filadelfia, que pondría en entredicho la ciencia actual, ¿Sí? que en 1957 tenían un, <coughs> una tecnología tal como para hacer eh, invisible un barco, ¿Sí? pues actualmente nuestro nivel científico podría ser realmente impensable. Lo mismo que eso nos no oculta en otras historias, pues, digamos, pues, bastante terrible No sé si algunos de ustedes habrán escuchado hablar de Alternativa 3. Sí, un tema que tratamos hace mucho tiempo en el programa, que luego parece ser que se desmintió como que era la novela. Algunos de nuestros compañeros, Enrique Vicente, concretamente nuestro colaborador y director de la revista Año Cero, eh, siguió esa, esa historia y, bueno, parece ser que no había tal tal proyecto, por lo menos como así se contaba, aunque tampoco se dejaba muy clara la historia. A lo mejor había un plan. Quizás nos puedas contar algo más de ello, Rafael. Pero lo único que puedo decir es que, que creo que la mejor manera de dementir un, una cosa es eh, hacerlo con la verdad, con media verdad. ¿eh? Sí. Eh, igual pasa con, con otro tipo de cortinas de humo, como Majestic 12, y el asunto William Moore, y todo ese tipo... Todos los planes que hablan de extraterrestres, voy a recordar los sí. siguientes, por si no lo conocen, de supuestos pactos entre seres terrestres y extraterrestres, etcétera. Claro que, que si yo quisiera esconder una cosa uh -huh. Lo mejor que podría hacer es proclamarlo a los cuatro vientos Y una vez que todo el mundo se hubiese hubiese creído o alarmado ante ellos Decía que es mentira re, Ridiculizarlo Entonces claro. jamás se le ocurriría a nadie pensar en eso Curiosa técnica Creo que José quiere... José sí, no, no quiero no. simplemente apostillar una cosa Y es que mmm, no sé lo que, lo que se nos oculta Pero lo que no se nos oculta ¿eh? Lo que la ciencia reconoce y tal No deja de ser menos terrible Yo no sé si, si conocéis, por ejemplo, la, la foto de esta famosa de, del gran cráter de, del desierto de Arizona. Sí. Es un cráter impresionante, bueno, lo que puede, eso lo ha producido pues eh, un, una piedra de apenas, digo piedra entre comillas, de apenas eh, dos, dos metros de... Sí. Sí, sí, sí, eso, y bueno. Y bueno, hay una teoría que ahora está muy muy revalidada, y es que eh, un asteroide de, de 10 kilómetros de diámetro cayó ...perdón, en exactamente... En, ...creo que en, en una parte de México... ...no sé exactamente dónde... Eh, ...hace 65 millones de años... Y a consecuencia de, de esa caída, eh, desaparecieron eh, no solamente los dinosaurios, sino dos terceras partes de, de, de, de, de las especies vivas de aquella época. Esa es la teoría de, de la desaparición de los dinosaurios, un sí. cuerpo que vino del, del espacio. De que... Exacto, no, no, pero es una teoría muy seria, muy científica y, y, y muy, muy, muy convalidada. ¿eh? Es decir, no estamos hablando de, de, de cosas hipotéticas y de cosas increíbles, sino de algo que está ahí, que ha habido ya casos en sí, la historia. Sí, como tú verás, yo me remonto a los, a los hechos demostrables. ya, ya. Eh. Eh, Rafael. Creo que también, últimamente, las apariciones de la Virgen, casi todas ellas, están hablando e insistiendo en, en, por ejemplo, en el, el furor de la estrella del infierno, que causará una devastación, una devastación terrible, la bola de redención, dicen algunos, eh, en el escorial creo que era que la vidente dice que hay que rezar para que el Señor detenga la estrella, ¿no? Sí, eh, bueno, casi todas la, la apariciones de la Virgen hablan sobre eso, sobre un, un astro, que viene a llevarse los pecados del mundo, quizás luego podamos profundizar un poco más de, en ello. ¿Sí? También que ese astro es retenido por las manos del Padre, y que solo ante la insistencia de la señora, alias o igual a Virgen ¿Sí? María, pues todavía no la ha soltado, que todavía hay tiempo, si se ora lo suficiente, de que el Padre no suelte la gran estrella, ese, esa bola... ...que se llevará pues a todos los, los impíos y todo eso... ...pues es curioso... ...no sé si están en común, de acuerdo... ...todas las videntes... ...pero casi todas suelen coincidir en eso... ...ya, lo que pasa es que, bueno... ...a veces se utilizan un poco una táctica de meter miedo... ...yo no entiendo cómo un astro... ...puede hacer que se salven los buenos... ...y castigar a los malos... ...es un poco raro, ¿no? Si te parece, te, te comento un poco cómo podría hacerlo... ...por favor... ...según las teorías más bien ocultista que esotérica diría que esto es un un astro que, que periódico por lo tanto pasa cada xs tiempo y que contiene una energía digamos super material no digamos material como nuestra materia sino algo más allá de la, de la materia llevaría unas vibraciones digamos casi de segunda dimensión entonces esa vibración es tan negativa según estos ocultista sería suficiente como que ...para influirnos desde, desde miles de millones de kilómetros... ...y conforme se va acercando... ...digamos, no solo el planeta... ...sino todo lo que lo rodea... ...su plano astral, su plano astral inferior... Eh, ...iría influyendo en, en los habitantes... ...por donde va pasando... ...porque se supone que pasa también por el sistema Atila... ...según los eh, los maestros de estas eh, escuelas esotéricas... Uh -huh. ...entonces esta, este planeta... ...con su sistema astral... ...sería realmente lo peligroso... ...porque eh, digamos que... ...aunque destruyera nuestro mundo... ...con interferencias a los tropas electromagnéticas... ...según nuestro ocultista... ...no haría sólo eso... ...sino que también se llevaría... ...a toda la alma impura... entre comillas... <risa> ...impura... ...a todos los demonios... ...a todos los espíritus negativos... ...a todos los elementales... ...que digamos no han pasado... ...determinada escuela... ...o universidad de la vida ya conocéis esa teoría de ciclo de reencarnaciones ese ciclo de reencarnaciones o esa espiral de reencarnaciones tiene digamos un fin y que no haya podido eh, revalidar esa universidad pues entonces es pasado a cero entonces ese plano astral que sería casi el infierno de hecho uno de los nombres que recibe este astrofrío pues eh, orcos que significa infierno o el monstruo digamos tiene cerca de 12 acepciones este, este planeta, no solo el Corvulus ¿no? pues simplemente se lo llevaría como pegados como si pasamos un imán por un, un sobre lleno de, de, de aguja uh -huh. pues así se llevaría todo el espíritu de los desencarnados que no han pasado ese examen vamos de parece dejarlo ahí vamos con la segunda introducción que nos va a dar más datos de este supuesto satélite o lo que sea que se debiera encima vamos con ello Siglos de investigación han demostrado el poder curativo de la imanterapia. Indumagital e imanter, un sencillo método para mejorar su salud y la de su familia. Infórmese llamando al 330022 de Cádiz, prefijo 956. Igual que las estrellas, los planetas y las personas, las galaxias nacen, viven y mueren. Todas suelen pasar por una adolescencia tumultuosa ante sus primeros 100 millones de años sus núcleos pueden estallar despidiendo grandes chorros de energía que producen un eco a lo largo del cosmos los mundos que se encuentren cerca del núcleo o de los chorros quedarán incinerados me pregunto cuántos planetas y cuántas civilizaciones podrían ser destruidas en segundos axias cuántos mundos han podido quedar destruidos en ese proceso constante de creación y de destrucción que se da en el universo han desaparecido así otros planetas otras civilizaciones antiguas el riesgo según avisan es grande veamos lo que nos dicen nuestros invitados no Vamos a seguir con ello, insistiendo que no queremos meter miedo ni escandalizar. Son cosas que han ocurrido ya en el pasado, que ojalá no sucedan, pero que están avisando que pueden suceder. Y luego vamos a insistir con todas esas informaciones de los dinosaurios, etcétera Rafael, yo no sé si tú tienes algún dato más de civilizaciones que hayan desaparecido. Parece que hablaban de que la Atlántida también desapareció por un, un gran cataclismo en la Tierra. Bueno, parece ser que según todas estas eh, procesías, digamos, no solo la Atlántida, sino la primera Atlántida, parece ser que hubo dos, dos civilizaciones... ...sentado dentro de Atlántida, Lemuria... ...digamos que todas las civilizaciones tienen que pasar... ...puesto que sería un astro periódico, ¿no?... Uh -huh. ...que pasaría cada x tiempo y cada vez... ...según su acercamiento o alejamiento... producirían más o menos daño... ...esta vez, según las profecías de esta gente... ...yo en eso no me mojo... ...pues pasaría bastante cerca... Uh -huh. ...entonces, claro... ...todas las civilizaciones que nos han precedido... ...estarían completamente destruidas... ...y no hemos encontrado restos de ellas... ...porque esta es la convulsión en la capa, digamos, de, de la Tierra que la a que la modela según dicen algunos como si fuese de gelatina entonces formaría incluso como una especie de mar de mar de tierra hasta que ese astro se fuese yendo entonces se solidificaría las la capas eh, terrestres pero para esas fuerzas gigantescas ciclópeas que produce este planeta nosotros no seríamos más que un flan en el firmamento entonces claro ...no podría haber ningún resto de ninguna otra civilización... ...puesto que sería tragado por la Tierra, moteado y... ...y otras cosas más... Yeah. Ha sido curioso el símbolo que has puesto... ...seríamos como un flan en medio del de, de cosmos... ...a expensas de, de, eso, de cualquier piedrecita pequeña... ...porque los datos que da José Leoncano son piedrecitas pequeñas... ...y claro, traspas... ...claramente eh, eh, los dos objetivos... ...uno es eh, un asteroide que nos está circundando constantemente... Mm. ...el aero continuamente cerca de la Tierra... Eh, ...pero tiene una órbita definida... ...y otra cosa sería un poco más un poco distinta sería este planeta este planeta extraño ¿no? Uh -huh. que sería una cosa digamos totalmente científica nos tendríamos que basar en profecía o en datos que nos diesen pues gente que que ha fallado en otras otras predicciones y uh -huh. por ejemplo también habla parece de él ¿no? pero <coughs> eh, son cosas distintas una cosa sería el planeta el Ercobulus que sería algo más bien del ocultismo ¿no? Uh -huh. ...que llevaría implícito una serie de conocimientos sobre planos astrales y otra cosa y, y por supuesto el fenómeno de asteroides es completamente verificable ah. e incluso hay un sistema para poder detenerlos y si hace si falta que bueno que lo que yo he oído... <coughs> del nuevo observatorio que han creado en tucson pues no sería destruirlo con bomba atómicas puesto que crearía más terror que, que lo que pudiera producir el asteroide que es lo que la, un, se flotaría un transbordador, se, se posaría sobre la superficie e intentaría con sus motores desviar, el, digamos, la órbita la de, a, de ese planetoide. Pero eso, digamos que es controlable por nosotros. Pero mm. cuando el, el supuesto planeta que aparece por el firmamento me dice de un orden que varía entre según la profecía entre un 6 veces superior a la tierra a 40 veces de el, el, el volumen de Júpiter pues entonces ya estamos hablando de de palabras mayores, ¿no? Sí, de un monstruo. Car eh, Carlos Muñoz Ferraga desde Chile <coughs> esta conexión que queremos haber tenido esta noche decía, bien a insistir en la fecha él dice que comenzará a verse, por si es verdad vamos a ver el dato el cuatro, eh, a mediados de junio de 1994 será visible y pasará cerca de la tierra el 11 de agosto del 99 y cuando esto ocurra, en el Ercobulus que se le llama él, puede producir alteraciones climáticas totales, erupciones volcánicas gran sismicidad en el triángulo norte del Mediterráneo, Francia y España en Polinesia Ecuatorial y en Sudamérica de Valparaíso a Arequipa del paralelo 33 al 17 sur esos son los puntos de mayor intensidad telúrica y dice que el asunto es muy serio habrá perturbaciones directas e indirectas que han comenzado a manifestarse en el Sol y hasta con la aparición de marchas inexplicables en el planeta Júpiter cada día, dice él, cada mes, cada año va a ser más grave el ser humano vibra con las relaciones cósmicas y terrestres y dice que el ser humano no es eterno bueno, si, si me invito ¿Sí? no, sé, no me parece este señor eh, muy yo, una persona Demasiado equilibrada, como para que juzgue así, pero luego es meterle miedo a la gente, ¿no? Mm -hmm. Nosotros so solamente estamos informando de lo que determinadas personas dicen, no podemos asegurar nada. Bien. Yeah. Y este hombre, me parece que por la referencia que tengo de él, no es una persona demasiado equilibrada, ¿no? Ha está. dejado un poco llevar por el catástrofismo, ¿no? Ya, ha sido una pena que no estuviera esta noche en nuestro programa, pero vamos a seguir intentando conectar con él. Si vamos a conectar con un oyente, si os parece, un segundito, eh, que quiere preguntarnos algo y luego con, continuamos. Eh, me parece que nos llamaban desde Jaén... Julio César, desde, desde Granada. Buenas noches, Julio César. Me llamo desde Toro, ¿eh? ¿Desde Toro? Sí, de no. Mora. Perdón, le damos un lío teléfono y vamos a ver desde dónde no, nos no llamamos. Tranquilo, no, personal. ¿Qué querías preguntar? Esto, mira, quería preguntar sobre... El tema es que si por ejemplo El planeta este que se acerca uh -huh. Si ¿sí? se podría detener Con control mental entre todos ¿Sabes? Con control mental, buena pregunta ¿Algo más querías preguntar? No, nada Muchas gracias, un abrazo Hasta luego. Si, primero tu opinión, si quieres, Julio César, Es decir, si las mentes unidas eh, pueden mm, hacer que no pase ese, ese hipotético planeta que se acerca al purificador es decir... Bueno, mm, bien, yo me voy a poner muy crítico sobre esta pregunta, lo siento mucho Por eso estás aquí, para hacer la parte crítica <risa> No, en primer lugar, eh, no es tan demostrado que se acerque ningún planeta O sea, todo son suposiciones, eh, eh, teorías, etcétera, etcétera O sea, científicamente no se ha demostrado nada ...y por supuesto, vamos, yo con todos mis respetos... ...para la gente que hace control mental... ...me parece que ante un cataclismo de, de carácter natural... ...como podía ser este... ...pues el control mental no sirve absolutamente para nada, vamos. ¿Tú qué piensas, Rafael? Bueno, que, que eso lo suelen decir la gente de, de secta o escuela de, de yoga... ...o de, digamos, de misterios menores, ¿no?... ...en que dicen que la fuerza mental de, de la humanidad en conjunto sería capaz de desviar ese planeta. Yo no lo pongo en duda porque un planeta es una entidad física masiva que sería prácticamente imposible desviar ni con miles de bombas atómicas, entonces muchísimo menos con la fuerza mental de las personas. Y no es que yo quiera disminuir la fuerza de las personas, lo que pasa es que primero habría que, que conjuntar en una sola voluntad Pues toda esa mente de las personas en la Tierra, y me parece a mí que eso es bastante difícil. Ya solo eso ya me parece difícil. Ya, sin embargo, la Virgen y las diversas apariciones, las supuestas apariciones de la Virgen, dice que recemos, que recemos para sí, sí, sí. evitar... ¿Eso podría ser una fórmula? Pues no sé si rezar es invocar a otras fuerzas superiores a las nuestras. Hmm. Podría ser yo, no no quiero decir nada, porque luego todo se sabe. Pero el caso es que... Estamos aquí para saber, Rafael. Sí. El caso es que fuerzas exteriores a nosotros, pues podrían ayudarnos, ¿por qué no? Están, claro, este tipo de, de naves o objetos extraños que a veces se identifican con los ovnis, aunque los ovnis son una cosa muy extraña que, que no que rompe siempre todo el esquema. Si te parece que eso habrá un centro de momento, porque es una hipótesis también curiosa. ¿Te parece? Muy bien.